Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. Se llevó a cabo una asamblea de familias rurales en Santa Isabel. Alejandra Domínguez, puestera y productora del Oeste, contó en Radio Carmes los principales conflictos que padecen. Reclaman soluciones al gobierno provincial porque los pumas les matan a las cabras y por otra parte denuncian estafas porque hay personas que abusan de la población analfabeta y se les quedan con las tierras. Nosotros reclamamos de acá desde el oeste tenemos muchos problemas con el tema de la cabra, con el tema del puma. Eh, fue una de las cosas que, o sea, principalmente se tocó ese tema por el tema de que, o sea, nos estamos quedando sin cabra porque está el puma. Y por ahí si hay alguno, eh, algún puestero que agarra y mata a un puma, después, o sea, viene todo el tema este de fauna, que sacan multa por haber matado al puma entonces nosotros no, o sea de, o sea nosotros lo que planteamos fue agarrarlos vivos pero eh, que nos paguen la cantidad de cabras que mate o terneros o ya sea caballo acá en, tenemos compañeros ahí en Puelén y es que en Puelén ya eh, hay, o sea, han venido ya a comprar los campos y hay gente, o sea Nosotros, de todas las personas, que todos los compañeros que tenemos, un 20% es, eh, o sea, eh, ha ido a la escuela. El otro 80% es analfabeto. Igual le venís con un papel y le decís, mira, yo soy abogado y compré este campo. Y bueno, la gente es vital. Sí, o sea, terrible. por ahí creo que tendría que ver como más información hacia, hacia las tierras de cómo acceder, cómo de, de tratar de que no, ellos no se queden sin su campo o sin su pedazo de tierra. El diputado provincial del PRO, Martín Ardoin, explicó su postura en el marco de los debates por las leyes de agrotóxicos y coparticipación. Además, se refirió a la alianza con el radicalismo y aseguró que hoy son dos bloques separados, pero que están charlando. Las dos leyes que se están proponiendo es para mejorar el sistema. Después podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero las dos leyes, el espíritu de la ley es que se mejore, y sea más... Este... Eh, ecuánico para todos y, y que los intendentes puedan trabajar y, y pueden este, ser previsibles en, en, en los gastos. Con la menor injusticia posible. muchas ¿no? veces lo que, lo que pasa en, en la política o en la administración es que hay algunas algunas localidades que se ven beneficiadas y otras este, perjudicadas. Entonces, para mí un, un, que se lo hicimos a la, la propuesta del gobernador, es que el ejecutivo ya se juntó con los intendentes invite también a los legisladores que vamos a ser ...parte importante de esto... ...porque vamos a hacer lo que vamos a aprobar o no la ley... ...también escuchemos todas las campanas... ...y veamos la mejor ley para todos. Nuestro compañero Cristian Acuña... ...compartió su habitual columna... ...del portal InfoHuella.com... ...con toda la actualidad del Oeste Pampeano... ...en Telén un padre y su hijo... ...continúan detenidos por la agresión... ...a un policía retirado. Padre e hijos de Telén... ...que agredieron a un policía retirado... ...también de Telén... ...pero eh, la gresca o esta riña... Eh, originó en Victorica, esto fue el día lunes en horas de la mañana en la calle 17 eh, donde se encuentra el Banco Pampa un lugar muy muy concurrido habrían tenido una diferencia en, en Telén, un, una situación de por un perro y eso generó un, un malestar entre, entre estos vecinos se encontraron en Victorica y eh, agredieron eh, padre e hijo agredieron eh, a, a este policía retirado que terminó hospitalizado con una fractura expuesta en su tobillo y eh, por, este, por este hecho están detenidos eh, padre e hijos y eh, por 10 por días más una preventiva que eh, dictó aquí la Fiscalía de, de Victorica. El gobierno provincial anunció el torneo Copa Provincia de La Pampa que enfrentará equipos de la Liga Cultural, la Liga Pampeana y las ligas municipales. Seferino Almudévar, subsecretario de Deportes, dio detalles del torneo en la mañana quermesera. No, no es un, un invento nuestro, sino mirando un poco lo que es la, la Copa Argentina, la Copa de, del Rey en España, donde equipos fuertes y con trayectoria enfrentan a equipos que recién se inician o, o de localidades muy pequeñas eh, lo queremos trasladar a nuestra provincia y esa es la idea eh, es juntar 64 equipos a, de una, una forma de clasificarlos donde va a haber equipos de, de la A de la Liga Cultural y Pampeana de la B de la Liga Cultural y Pampeana y a su vez incorporar también a los equipos municipales Radio